nos indica a la producción que en línea, para conversar con nosotros está el doctor el Domingo Vitale, un bueno referente de Eduardo Dualde Dualde Eduardo, eh, está lanzando este miércoles la candidatura como presidente por Unión Popular, así que de eso vamos a hablar, ¿cómo está doctor? Buen día La llamo, buen día, muy bien Gracias por atendernos Andrés. Bueno doctor, eh, se hace bien el lanzamiento ¿no? Como está candidato bien. a presidente del doctor Eduardo Dualde hoy va a ser lanzamiento oficial de en eh, realidad, eh, va a aceptar, bueno, presidir el Partido Unión Popular, que, bueno, tengan memoria, mucha memoria que tener, fue el partido que le hizo ganar en las elecciones al general Perón en 1946. Uh -huh. Y, bueno, era los partidos integrantes de lo que era el Peronismo Federal. Bueno, obviamente la decisión ya eh, eh, está de no participar más en la interna, esta interna que se suspendió. ¿Qué pasó ahí, doctor? ¿Por qué viene todo...? Y yo creo porque eh, había algunas normas que no se cumplieron, reglas, acuerdos que había que cumplir y no se cumplieron. Por uh -huh. ejemplo, si bien no se votaba en todas las, las localidades del, o las ciudades de las provincias, eh, en el caso, por ejemplo, 6 7, en Terrío fueron seis o siete en Corrientes también, en Formosa igual, se quería votar solamente capitales de provincia. Bueno, una, una cosa que no no, se, no no desde el punto de vista no tiene ningún grado de representación. Es decir, que nosotros para poder votar deberíamos dejar a La Plata. Este, así que, en principio, La Plata no nos representa al interior ni representa a Gran Buenos Aires. Y obviamente la incomodidad del, del, del, del traslado. Y después habrá habido algunas manos, manos extrañas, que nunca faltan, ¿no? Uh -huh. Que sobre todo se expresó en la elección en Capital Federal, ¿no? Donde fue en algunas, algunas mesas, fue, fue muy parejo, inclusive en algunas mesas ganó este, el, el, el Rodríguez Sá, ¿no? Pero bueno que es un tema, está superado ya, eh, eh, y Dualde decidió, yo estoy totalmente de acuerdo Creo que lo debería haber hecho antes, eh, creo que lo intentó ir sumando a toda la voluntad, pero bueno, eh, la Argentina tiene estas particularidades de egocentrismos de, de de que todos nos miramos en un lío, todo lo digo porque nos metimos todos en esto, por lo menos lo que hemos tenido un grado de responsabilidad, y bueno, decide el lanzamiento y que se va a concretar hoy a la tarde, en el movimiento político argentino, y el día... No sé si viernes o sábado próximo, este no el otro, seis o siete, en un acto. Me no puede ser en una tranta o en una parra. Doctor, buen día. Eh, por los números que están manejando, eh, incluso encuestadores de, de la oposición, estaría ganando la, la presidenta por lo menos la primera, la primera vuelta. Los más optimistas dicen que en primera vuelta y otros dicen también que, que, que estaría ganando segunda vuelta en caso de que, de que haya. Dividiendo como lo que están realizando en este momento, no solo el doctor Duende, sino también el, el doctor Rodríguez Sá. Vamos a ponerlos a los dos. Digamos, los dos son protagonistas de esta cuestión. ¿Usted cree que pueden llegar... A, ...a sumar justamente, dividiéndose... ...sí, yo creo que de cualquier manera en la encuesta... ...hay que verla cuando estén los candidatos, ¿no?... Eh, ...esa es la primera cuestión, acá hay una... ...yo creo que hay un gran operativo montado... ...para decir que ya ganaron... ...y no es, no es, no es así que ganaron... Eh, ...acá hay un sobreabuso de medio de comunicación... ...permanentemente, es decir... ...es más, la red, las leyes electorales... ...están hechas a la medida del gobierno... ...las van modificando de acuerdo a sus necesidades... ...por ejemplo, ningún candidato de la oposición... ...puede hacer publicidad y sin embargo hasta la burla, eh, un, un, una, una historieta para chicos, es eh, eh, eh, publicidad que hacen. Así que permanentemente están machacando, todavía había estado en, en un restaurante, están pasando un, una pelea de box y era toda la pared por cartel de anuncios, bueno, en fin. Creo que en eso este, hay una, intentan imponer una situación que no se condice con lo que la sociedad, lo que pasa, sociedad para largo, pero bueno... Eh, eh, hay muy pocas razones para volver a votar. ¿no? Yo más, creo que ella no, no va a ser candidata, creo. si la piensa bien, no va a ser candidata porque la Argentina, este y esto no hay ningún pronóstico agorero, podemos tirar algunos números, alguna idea que yo tengo. En algún momento va a tener que producir un ajuste serio porque hay una situación, desde el punto de vista económico, bastante complicada a futuro. Y yo creo que no se Yo creo, creo, después me equivocaré o no, pero eh, primero hay que tener los candidatos para saber a quién la gente ha decidido acompañar y en segundo lugar eh, veremos quiénes son los candidatos por eso pues de que las encuestas son prematuras no porque no es lo mismo que Sanfonsín que no sea que vaya Dualde que no vaya Dualde que, que vaya Carrió que no vaya Carrió bueno en fin que no vaya eso porque yo no sé qué haría sino va ella directamente, no sé qué hace el cinerismo digamos ¿no? pero si no, digo sí, doctor vale. le, le vuelvo a preguntar ¿Usted cree que No, creo que no, no, ¿en... creo que no, creo que no creo que que, que Dualde se sometió eh, dio acabado el ejemplo de que tiene voluntad de participación y ¿verdad? pero bueno tampoco puedes ir a un lugar donde te pueden cumplir las reglas de juego nosotros no podemos ir a votar a La Plata una locura, ¿sabes? Uh -huh, uh -huh. una cosa lógica más allá de que lo ideal a veces no es lo que sucede pero bueno, él la realidad es esta se, se, eh, en el caso nuestro nosotros deberíamos ir a votar a la ciudad de La Plata inicialmente, el lugar de votación había, había estado gente regresa era, o la barriga azul nada más Digamos que eran ciudades con más de 30.000 no habitantes, electores. Uh -huh. Es decir, Barría y Azul eran las dos únicas ciudades de la séptima en las cuales se iba a votar porque era una cosa lógica, está un despliegue, una estructura que económica y, y que no, no se tiene para tanto esfuerzo en el provincio de Buenos Aires. Pero de ahí a que vayamos a votar a la plata me no parecía que, bueno, no, no tiene sentido, ¿no? Doctor, vuelvo, vuelvo a preguntarle, ¿usted cree que suma la actitud de ambos candidatos? No, pues si yo ser candidato, aún se termina siendo candidato. Uh -huh. Mira, lo que suma es cuando se suma, no se suma y se resta esto es la regla básica de, la, de, de, de, de cualquier, cualquier cuestión electoral, uno trata de sumar esfuerzos pero bueno, veremos eh, acá en la edición del doctor de alargar el partido este, veremos veremos qué pasa con los más yo eh, realmente este, yo creo que es muy acertado y si el compañero de fórmula es el que se, algunos que los que están eh, que, se, que se prevé el caso que podría, podría ser el doctor revelado el compañero de fórmula me parece que es una fórmula que, bueno, hay que entenderlo ¿no? Eh, doctor, ¿cómo cree que toma el, el, el ciudadano, el, el, el, este, el, el votante, el elector, cómo toma eh, este, este tema, este caso de que hoy en Rodríguez A y Dualde salen abrazados, mañana se separan, se vuelven a abrazar por ahí otra vez? ¿Cómo toma el elector eso? Bueno, no sé, que creo que no es lo mejor que puede pasar, pero bueno, es lo que pasa, que es, es lo que pasó, yo... Eh... Uno no quisiera que estas cosas pasaran, pero pasan. Bueno, estamos en la crítica que estamos. También ayer otras fuerzas políticas era todo canto, amor y besos, sin embargo hoy se están desganando. Lo que pasa es que que eh, Duarte comenzaba a hacer una alternativa seria y obviamente el gobierno pone una ficha en lo más débil. En este caso está poniendo la ficha en otro lugar. Trata de levantar a otros candidatos o le da prensa a otros candidatos de manera tal de, de, de, de digamos, bajar la intención que de voto que puede tener Duvalde esta es la misma realidad ¿no? uh -huh. es eh, todo el día machacar, es todo el día pa pa, twitter, hay 200.000 blogueros, 200.000 tuiteros está metido en todos los foros de internet eh, desprestigiando a los candidatos agraviándolos, bueno, la cloaca del ministro del interior, bueno, te puedo nombrar eh, infinidad de ejemplos de la actitud de este gobierno, ¿no? Es uh -huh. mucho más grave que la pelea de Duvalde a regresar, ¿no? Es la actividad que tenemos el, no nos visita nadie El, el, el incremento de, de la pobreza, de la miseria, de la marginación, el déficit comercial, el déficit fiscal, eh, la falta de crédito. Eh, eh, mira, Después nombrar mil cosas, si querés, de lo que este gobierno no merece que la gente lo vote. Uh -huh. eh, ¿Cómo ha cambiado el tema de las redes sociales, ¿no? en lo que respecta a, a, a, bueno, al, a los candidatos y a lo que se dice de un candidato y de otro? Sí, ¿no? eh, bueno, eh, es, este tema era un tema impensable años anteriores. ¿eh? Está todo el día mucha gente está, también es un signo de soledad, también el, el hecho de, de todo el día estar a través de las redes, de la ¿no? Uno lo no de, de uso en el tiempo libre que tengo, pero bueno, entiendo de que es un método muy eficaz de comunicación y, y, bueno, en Egipto sirvió para volcar el régimen de Mubarak, así que son efectivas, ¿no? Lo mismo en China y lo mismo está pasando en, en, en Libia y y con muchas más limitaciones en caso de sitios, ¿no? Pero en Egipto fue a través de las redes que lo golpearon a, a lograr un lugar ¿El eh, Doctor, ¿cómo está midiendo Dualde aquí en una barria? ¿Cómo, cómo eh, yo no, en... la verdad, no tengo encuestas locales. Lo que sí es que el interior de la provincia está muy bien posicionado. ¿vale? ajá, no. o sea, Agro, en la feria que hizo el campo hace un poco de día, eh, se hizo una encuesta el ingreso a la salida, que estaba primero Dualde y después venía que tiene aquí, no. Bueno, usted tiene mucho contacto con la gente aquí en Olavarría, ¿qué no. le dice? A mí la verdad me da muy bien con Duvalde uh -huh. la concepción es muy buena y también hay gente que no le gusta, obvio, pero yo, yo reitero, yo creo que eh, necesitamos tener unos candidatos, saber quiénes son cómo son las fórmulas y bueno, de acuerdo a esa fórmula veremos, cuando estén tirados ya en el tramo final, que va a ser a partir de junio, que son los plazos empiezan a correr ya, mayo, en mayo creo que el 4 o 5 de junio y el, y el 15 cierran las alianzas y, la, y los acuerdos preelectorales. Bueno, ahí veremos este, eh, cómo, cómo es el asunto, ¿no? Me da tanto, yo creo que, que son todas especulaciones ¿no? Porque al no haber candidatos firmes o dudas, porque inclusive ayer lo escuchaba eh, a, a Longobarri y decía, bueno, el dual de no se presenta. Bueno, obviamente... Eso también es una operación en contra. Ellos están jugando a los juegos de Macri, por ejemplo. Uh -huh. Yo creo que Macri va a ir jefe de la Ciudad de Buenos Aires. Doctor, ¿y usted a nivel local iría como, no, como no, intendente no, o, no, o no habría candidato a nivel local? Sí, no, a ver, a ver todo. Yo no soy, dicho, yo no soy nada. Simplemente estoy en esto porque veo que, que se está llevando el país en una situación muy complicada y creo que todos debemos ser parte del lugar que me toque, chiquitito, o de la voz, opinión, a lo mejor. La gente piensa diferente, y bueno, está bien. Yo pienso que esto es un gobierno que está llevando a Argentina a una situación muy complicada eh, a futuro, ¿no? Estamos aislados del mundo, no recibimos crédito, se van 60 millones de dólares, se fueron en los últimos dos años, inflación, el segundo país del mundo en inflación después de, de Venezuela, mirá qué ejemplo para tener, ¿no? Y el octavo país en América en inversión extranjera. Por lo tanto... Ni Obama, ni Obama viene a visitarnos cuando fueron a babosearse a ver si, si Obama venía. Y bueno, esto evidentemente es un, es un tema, ¿no? Nos miran, uno lee los ideales los los internacionales, las opiniones de los, de los países, no del imperio, de España o de países que son muy afines a nosotros y realmente es una evaluación crítica de toda la gestión. ¿no? Lo traigo de nuevo al nivel local. ¿Se está manejando algún nombre, de no, varios candidatos? Todavía no, pero yo creo que, eh, imagínate que se está lanzando recién el partido, El día de hoy ya se anuncio, el lanzamiento va a ser eh, eh, el día la semana que viene. Hay mucha gente joven ahí, mucha gente joven que le gusta la posición y yo creo que va a haber una buena oferta electoral. Vamos a tener una muy buena lista. Perfecto, doctor, muchas gracias por habernos. No, muy amable por más, muy Que tenga buen día. Gracias.